Les associacions que lluiten pel reconeixement de la lluita de Saraui han vist frustrada la intenció que l'Institut Cervantes obri una seu als campaments de refugiats de Tindú, Argèlia. Una reivindicació de fa temps i que ara, per la crisi, diu el govern espanyol, no es podrà complir. Això és el que argumenten els responsables de l'organisme. Coneguem de primera mà tots els detalls d'aquesta polèmica. Saludam Santiago Jiménez, membre de la Junta Permanent de la CEAS, la coordinadora estatal d'associacions solidàries amb el Sàhara. Santiago Jiménez, bon vespre, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué valoración hacen de las explicaciones que les dio ayer la directora del Instituto Cervantes? Pues eh, lamentablemente, a pesar de la cordialidad que se ha mantenido en la hora toda la reunión, nuestra valoración y nuestra impresión es, eh, digamos, claramente negativa en lo que son nuestros objetivos fundamentales. Nosotros pensábamos que eh, o, o planteábamos a la administración y en concreto al Instituto Cervantes, que se implicara en lo que es la defensa del español entre la población saharaui, en su dimensión identitaria, en su dimensión cultural, y en la dimensión que tiene como proyección internacional para ese pueblo. Y se nos ha contestado que se ayudará en programas o en aspectos concretos, pero que el tema globalmente, y sobre todo la instalación de una oficina de la del Instituto Cervantes en los campamentos, pues no se contemplaba ni a medio ni a corto ni a medio plato. ¿Y de, desde cuándo reivindican la, la apertura de un centro del Instituto Cervantes en, en los campos de Tindú? Bueno, esta es una reivindicación antigua que tiene, eh, digamos, bastante que ver con la aparición del castellano como segunda lengua en la enseñanza primaria dentro de los campamentos. Al estabilizarse eh, ese proyecto se llevó a cabo un programa de enseñanza en español que en principio financió curiosamente la media luna roja argelina y eh, con posterioridad eh, digamos, eh, se hicieron continuadas reivindicaciones a la Administración para que el Instituto Cervantes contemplase la defensa del español entre la población saharaui. ¿Y qué nivel de implantación tiene ahora mismo el castellano entre los refugiados saharauis? Eh, eh, digamos, el nivel de uso pues es relativo desde el punto de vista de la población. Hay que decir que la población que perteneció a la antigua colonia, y que en estos momentos ya son las personas mayores, conserva el manejo oral del castellano de una manera bastante ...bastante desarrollada... ...después hay... ...toda una población joven... ...que ha sido escolarizada en Cuba... ...y que gracias a esa escolarización... ...y en definitiva... ...gracias a Cuba... ...ha tenido digamos... ...o ha permitido que el castellano perviviese... ...entre la población saharaui... ...en muy buena medida... ...y en tercer lugar... ...las familias... ...que traen los niños... ...que hacen en ese sentido... ...una labor de culturización enorme y eh, hablando con ellos eh, regalándoles libros volviendo a verlos a los campamentos y renovando en ese sentido para los niños el uso del castellano eh, yo creo que esas son las digamos las vías que ha habido de eh, que han permitido la, la, el mantenimiento del castellano en una situación cada vez eh, más eh, eh, encapsulada Y, consecuentemente, con un serio peligro de degradación. Otro caso es el problema de la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos, donde la enseñanza del español está prácticamente casi prescrita. O sea que, mmm, si alguien enseña a sus hijos el español, se lo enseña en su casa. Porque el Estado marroquí, supongo que... No se preocupe en absoluto y favorece abiertamente, digamos, una escolarización en francés. Uh -huh. En árabe y en francés. Supongo que una maniobra un poco para, para contrarrestar esa identidad diferenciada, ¿no?, como de, colonia española que fue. E Evidentemente, vamos a ver, el pueblo saharau tiene muy claro que el castellano es una nación de identidad en un contexto mayoritario y masivamente francofro, y por lo tanto, digamos... Para ellos eso es un elemento distintivo fundamental, bueno, pues la estrategia marroquí en los territorios digamos en los que está instalado en virtud de su conquista militar es eh, hacer eh, que la población se escolarice básicamente sobre modelos eh, digamos propios del conjunto de marruecos e incluso puedo decirle en todo el Sáhara... ...el antiguo Sáhara español... ...Sáhara occidental... ...no hay... ...ni un solo instituto... ...de segunda enseñanza... ...todos y... los alumnos... ...que cursan la enseñanza media... ...tienen que ir a la secundaria... ...tienen que ir necesariamente... ...a cursarla más ricos. ¿Y, ¿Y cómo interpretan esta... ...a priori falta de interés... ...del Estado español... ...en la promoción del castellano... ...entre una población... ...que estuvo bajo su dominio? Bueno, nosotros... Eh, se nos han dado, digamos, a lo largo de la conversación, multitud de argumentos que tienen que ver con la crisis, que tienen que ver con el hecho de que el Instituto eh, Cervantes necesita captar recursos y los campamentos difícilmente le podrían dar los recursos suficientes. Pero nosotros entendemos que también, básicamente, la cuestión es un problema de carácter político. El Instituto Cervantes depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Y, eh, bueno, pues en un determinado momento se nos recordó que eh, era administración y, en cierta medida, también gobierno. Y nosotros entendemos que, en ese sentido, no hay una voluntad política clara de asumir eh, un proyecto global para este tema. Sí se nos han apuntado la posibilidad de intervenciones parciales o concretas. Entonces, se puede interpretar que el Cervantes funciona más como una herramienta política que, que cultural, ¿no? con una herramienta cultural, pero con una clara dimensión desde el punto de vista político. Se nos recordaba que en los últimos años la proyección del Instituto Cervantes ha sido esencialmente sobre Asia y que eso tenía una razón clara en los intereses eh, geopolíticos de la aparición del capitalismo chino, etcétera, etcétera, de manera más o menos evidente. O sea, quiere decir que hay razones más allá de las razones estrictamente idiomáticas o culturales que eh, vertebran lo que son las necesidades políticas para la expansión del instituto. Eso es lo que nosotros hemos querido eh, entrever de lo que se nos ha dicho. ¿Y qué supone para un refugiado saharaui la posibilidad de aprender un, un idioma como es el castellano? Bueno, en, en primer lugar, digamos en ese sentido, ya digo que... <coughs> Eh, eh, recobrar un elemento que forma parte de una historia a la cual ellos no quieren renunciar. Eh, a mí eh, algún saharaui me ha dicho de una manera muy expresiva nosotros no hemos llamado a los colonizadores, pero la historia colonial es una parte de nuestra propia historia. <ríe> o sea, nosotros no hemos pedido que nadie viniera, pero una vez que ha venido, esto forma parte de... de de, de lo que es la trayectoria vital de todo el pueblo en cuanto tal. Entonces, esa dimensión identitaria es importante, pero luego el castellano para ellos es una vía de aparición en el mundo, a través del mundo iberoamericano. Son conscientes de que es una lengua internacional y que por lo tanto, digamos, tiene una dimensión de, de proyección y de promoción importante que no quieren tampoco en ninguna pedida perder debe ser un caso único, ¿no?, el de los saharauis, el de un pueblo que quiere aprender el castellano y que, digamos, la administración correspondiente no, no se lo permite, al menos hacerlo en las condiciones pues sí, más deseables. Pues sí, vamos a ver, nosotros entendemos, y ya lo planteábamos desde un primer momento, que es evidente que el hecho de la existencia de un conflicto y de un conflicto que no se ha cerrado políticamente, pues crea le crea problemas a la administración. Nosotros lo que entendíamos es que tenía que funcionar una sensibilidad más allá de los problemas para entender que había una demanda cultural que debía de ser atendida y respondida. Y que eh, es importante que una población, aunque no sea muy extensa, pero muy concreta, como el pueblo saharaui, dentro del contexto árabe e islámico de África, pretenda mantener el uso del castellano. Uh -huh. Antes de finalizar, me gustaría hacer referencia a un suceso que, que se produjo el, el domingo en, en los territorios ocupados, sí. una, una, una agresión de la policía marroquí a algunos activistas. que saben de lo, de lo sucedido? Bueno, vamos a ver lo sucedido. No es nada más que el resultado de una estrategia que se está imponiendo y que está incrementando su escalada desde hace unos meses esta parte. Tiene que ver de algún modo con la voluntad de los saharauis de romper la estricta separación entre la población de los campamentos de refugiados y la población del interior. Y en ese sentido, grupos o misiones de saharauis desde el interior van públicamente a los campamentos, están allí, realizan entrevistas, hablan con la gente y vuelven con su experiencia. Eh, en el primero de los casos... Eh, los, la primera el primer grupo que fue fue acusado de terrorista metido en la cárcel y todavía tres de los miembros de ese grupo que eran siete permanecen encarcelados al resto de los grupos se les ha desarrollado digamos una cierta permisividad pero al mismo tiempo se les ha amenazado ha habido eh, amenazas físicas y verbales eso ha supuesto que ...desde España se enviaran... ...grupos de observadores para acompañar... ...la vuelta de estos... Eh, ...grupos de personas... ...bueno pues... Eh, ...hasta ahora... Mmm, eh, ...con amenazas y con... Eh, ...pequeñas detenciones... ...y con retirada de cámaras... Eh, ...hasta ahora había saldado... ...digamos así... La, la, ...la relación con estos observadores españoles... ...en este caso concreto... ...han ido más allá... Ha habido agresiones físicas y ha habido amenazas muy serias porque algunos españoles no han querido ir a los hoteles sino que han querido permanecer en las casas de los activistas para evitar que las casas fueran violentadas uh -huh. Uh -huh. y y, este, y esta es una situación en la cual que, eh, situación que se reitera pero que sin embargo parece que no sensibiliza suficientemente a la comunidad internacional. Sí, para empezar, eh, para empezar, el mismo gobierno español no no ha hecho ninguna referencia, creo, al, al asunto, ¿no? Al asunto. Y hace ocho días el ministro Moratinos ha viajado a Marruecos y ha dicho que está muy satisfecho del desarrollo de los derechos humanos en Marruecos. Si esos son derechos humanos, pues el ministro Moratinos eh, tiene una particular interpretación de los derechos humanos que, desde luego, no coincide con la mía ni con la de otra mucha gente. Uh -huh. Pues habrá que estar pendiente de cómo evoluciona la, la situación en el Sáhara. Santiago Jiménez, miembro de la Junta Permanente de CEAS, la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara, muchas gracias por atender la llamada. Muy, de Muchas gracias a vosotros y a vuestra radio. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. AIB3 Radio Full de Ruta